Ganó el equipo de Botti Sanchanchero, 80 a 73 La victoria de Independiente de Neuquén sobre Bahiense del Norte Redestar en el Clásico frente a Salta Basketball No pudo en calidad de local sí, señor. El ex equipo de Román González perdió frente a Salta Basketball Con un gran trabajo de Eric Freeman, fue 92 a 70 Y en calidad de visitante, gran trabajo de Olimpo de Bahía Blanca Que escala en su zona, se armó muy bien el equipo bahiense Tiene buenos proyectos, le ganó al Deportivo Roca en el centro del Alto Valle de Río Negro en Neuquén eh, del Progreso 85 Olimpo de Bahía Blanca 100 victorias de Olimpo 185 sobre del Progreso en el Alto Valle de Río Negro en Neuquén en el General Roca en donde hubo equipo de Liga Nacional Sí, señor. Que fue el Deportivo Rock, sí, no del Progreso. La pusiste, eh. Qué trucho que sos, y la fusiste. Bueno, nos vamos a España, Liga ACB, hablamos del Federal, hablamos del TNEA, hablamos de la Liga Nacional de Básquet, hicimos un gran repaso con con Matías Traversa. Eh, él está ya, primero le vamos a decir feliz cumpleaños. Si bien es cierto que fue ayer, un añito más para el gladiador. El Chapu Nación, ¿cómo te va, Chapu? ¿Qué decís? Matías Traversa Fabián Pérez te saludan. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por el saludo. Bueno, ¿cómo andás vos? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo, por suerte. ¿Se festejan bien los años o pesan? Bueno, no, no, no molestan. Lo tomás como un día normal, así que, bueno, tranquilo. Bueno, que ser, eh, con... No tuve mucho tiempo para festejar tampoco porque fue día de partido, así que... Y ¿Con una buena, sí, buena victoria la... frente al Zaragoza? Sí, sí, un buen partido por suerte, bueno, para seguir en la línea que estamos haciendo la... En la, en la liga, que está muy bien y que bueno, estamos contentos con eso Este, bueno tuviste casi 18 minutos 9 puntos eh, en, en líneas generales venís teniendo una buena temporada en un equipo muy importante como el Real que juega cosas realmente muy importantes ¿no? Sí, por suerte sí, la verdad que el equipo está muy bien, personalmente me encuentro cómodo, obviamente que es otro rol y y otra manera de, de, de aportar hacia al equipo en menos minutos, pero creo que sigo siendo importante, pero una cosa diferente a lo que venía haciendo en, en ese equipo, ¿no? Claro, lo que pasa es que acá estás digamos con un equipo muy importante plagado de figuras donde hay que repartir mucho los minutos donde hay mucha competencia y hay mucha exigencia también Sí, sí, la verdad que sí, es un equipo de muchísimos jugadores, eh somos 13 jugadores de alto nivel, es un equipo que, que no le tiene que, que envidiar nada a algunos equipos de NBA, así que obviamente claro. que, que jugar 30 minutos como jugaba en el Vasconia es diferente, bueno, sí. obviamente no, no va a suceder, y, y eso es también un poquito lo que yo buscaba, así que, que bueno, contento y, y, y cómodo con el nuevo rol. Físicamente, perfecto, eh, y, y te adaptaste obviamente Madrid una ciudad hermosa, Eh, imagino que está todo más o menos a, a pedir tuyo, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad que físicamente eh, muy bien. Eh, tiene un régimen de entreno muy muy entretenido, la verdad que muy variado, variado eh, que se cuida y se prioriza bastante en la salud del jugador, así que que eso me pone eh, feliz porque era más o menos lo que estaba buscando y y bueno eso hará que que en los momentos clave de la temporada la mayoría de los jugadores lleguemos al mejor eh, estado físico posible y y obviamente eh, eso se va a notar no chapu te preguntaron mucho por campazo en esto en este tiempo que llevas en en Madrid eh, bueno eh, se me preguntó antes no sí eh, eh, Si me había Eh, consultado antes de que yo firmara por Facundo y bueno yo di mi mi opinión y y dije lo de, de Facu lo que lo que más o menos ellos están demostrando al día de hoy no ahora él está lesionado tiene un pequeño bueno pequeño no es un esguince que que bueno obviamente va a tardar unos días en recuperarse pero eh, me han preguntado más que nada antes no el Se sabe que el hincha del Real de Madrid es muy pasional, mucha gente... Hombre, se, claro, sigue permanentemente. Se consume mucho alrededor del Real Madrid. Eh, la figura del básquetbol, socialmente y en la vida institucional, eh, ¿tiene el mismo trato? ¿Se puede llegar a comparar con las megaestrellas del fútbol? Eh, sí, sí, porque es una, una marca registrada. Eh, digamos que claro. decir que uno juega en el Real Madrid... Eh, se abren muchas puertas, ¿no? Y bueno, te pasa eh, en muchas situaciones, en muchos lugares. Eh, creo que ser parte de esta institución eh, abre muchas puertas y bueno, interesante a esta altura de mi carrera descubrir. Lo que pasa que tuviste alguna chance de la NBA y también elegiste elegiste la Casa Blanca. Imagino que también hecho Eh, el hecho de, de, de estar en España de tener más, más minutos este, de jugar en un equipo como el Real Madrid, también influyó en la balanza a la hora de decirle que no algunas ofertas que tuviste de la NBA para poder jugar en la Liga CB Sí, sinceramente bueno, eh, jugar el Real Madrid me inclinó, ¿no? sobre todo por, por ser un equipo del nivel de lo que es el Real Madrid y obviamente Eh, me llamó la atención poder jugar en un equipo de primer nivel a nivel europeo, ¿no? De nivel, que, chapu. Eh, sí. Escuché un poquito más a esta oferta antes que en la NBA y, y eso sí. creo que no me arrepiento para nada porque realmente estoy viviendo algo muy bueno, muy lindo y, y con aspiraciones de ganar todo y estar en, en una institución de primer nivel. Anoche hablamos con en, en todo red hablamos con con Manu Ginobili y con un chico que vos conocés hace poquito leonardo gutiérrez este, <risa> y hablábamos y, y manos disparaba este decía eh, bueno estoy disfrutando mucho por los últimos cartuchos qué sé yo y leo en un momento dice y bueno sí que si yo, yo le digo muchachos se están retirando disparen un poco no son tan grandes todavía ¿vos en qué etapa está de tu carrera? y bueno, veremos, obviamente que, que uno está disfrutando y como es normal, el final lo disfruta mucho más, ¿no? Porque obviamente ya todos tenemos nuestro camino ya medio cortito, pero bueno, ¿qué va a ser? Hay que aprovecharlo y, como dice Manu, disfrutando hasta el último minuto, ¿no? Sí, te cambio de tema, Chapu, pero que en definitiva también en algún momento vamos a llegar a la charla a hablar de, de esto. ¿Estuviste en los últimos días, a partir de la conferencia de prensa de Sus Bieles, eh, al tanto de lo que determinó la auditoría que ustedes manifestaron y tanto pidieron y tanto lucharon para que se haga y se empiece a generar un marco de transparencia un poco más más claro, si se quiere, en, en la Confederación Argentina de Básquetbol? Sí, la, la verdad que, bueno, era, era lo que estábamos buscando, ¿no? Estábamos buscando que esto se aclare, que esto... Se, se pueda ver los números, eh, lo que dijimos y lo que decíamos y lo que denunciamos eh, con esto se prueba de que realmente era verdad y que no solo habríamos la boca para abrir, ¿no? Eh, sinceramente eh, nosotros queríamos que esto se encamine y bueno, creo que esta auditoría abre las puertas y obviamente que nos da la oportunidad de poder clarificar todo, ¿no? y tratar de de mejorar y, y de seguir para adelante. todavía queda muchísimo trabajo. Eh, nosotros vamos a tratar de de ayudar lo que más podamos eh, fuera fuera de la cancha y dentro de la cancha. así que qué bueno. esperemos que que se solucione. es una situ situación difícil en donde la gente que está ahora está haciendo lo correcto, está haciendo lo que hay que hacer y bueno se está notando y y eso creo que va a ayudar muchísimo al futuro del básquet y a la confederación, ¿no? Y si se te pide, voy a fuera de la cancha, obviamente por alguno, dentro de la cancha, obviamente por otros, va a haber un proyecto deportivo nuevo donde sí. tal vez sí, se pero va a empezar poco va a ser Hola, P pero no, pero no se escuchaba. A ver, ahí Chapuro, ¿estamos? Sí, nos escuchan. Sí, sí. sí. Ah, ahí te Te, te decía, va a haber un proyecto deportivo nuevo Que en breve será anunciado Vos marcabas en tu respuesta Que se va a tener que trabajar mucho dentro y fuera de la cancha Si se te pide a vos, inclusive eh, Que des una mano No sé, ti, como dijo Manu Tirarse el último cartucho, pero en la selección ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿O vas a esperar a que termine la temporada? Bueno, ya, ya eso lo veremos Creo que todavía La temporada es muy larga eh, Obviamente que, que Hay muchas variables y que bueno ya ya veré y tomaré medición cuando cuando llegue el momento no eh, yo creo que lo más importante es el paso que que acabamos de dar este año creo que hicimos lo que teníamos que hacer hicimos lo que es fiel y correcto para la cap que claro. fue denunciar algo que no estaba bien y tratar de mejorarlo no y bueno por suerte lo hemos podido lograr y, y bueno ahora hay que hay que confiar en la gente que está que que está haciendo lo mejor posible para lo mejor posible para para mejorar, ¿no? O sea, a mí me gustaría saber algo, chapu, ¿dónde estás? Estoy con mi hija sacándola la de la guardería y se me cae el teléfono. No, porque aparte todo, pero... aparte pasaste de hablar muy claro a hablar casi escondido, pasaste de estar normal sin agitarte A tener 120 expulsaciones. <risa> bueno, pero me tenés que agradecer el cariño y el respeto que te tengo que te atiendo mientras estoy haciendo mis deberes de padre. <risa> eso me que agradecer eso, escuchá, ¿no? eso. está fuera de discusión, vos sabés que en eso siempre está dispuesto y, y cuento que hicimos una nota con el Chapu, eh, él ya estaba entrenando con el Real Madrid una vez que había terminado... Este, con la selección argentina en España y vino hasta el hotel un día a la noche tarde y eso también te lo agradezco mucho porque fue un gran gesto tuyo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Pero bueno, ahora, ahora ya estoy en el coche más tranquilo y bueno, ahora puedo hablar más tranquilo. Sí, toma aire, toma aire, <risa> respira. <risa> <risa> y, ¿Y cómo está el nivel de la Liga CB? Porque evidentemente hace unas temporadas a esta parte por ahí el hecho también de, de, de la crisis económica este bajar un poco los presupuestos por ahí contratar extranjeros de, de menor nivel también hizo por ahí que la que la competencia no esté tan buena como antes o, o no ya se está recuperando y tiene el nivel que tenían otras temporadas y bueno mira eh, el nivel ha bajado por toda la situación que vos comentaste no obviamente que que los clubes ...no están en la mejor situación económica posible... ...ni el país, ¿no?... ...entonces obviamente que eso... Eh, ...influye en el nivel de juego... Eh, ...obviamente que el Barcelona y el Real Madrid... sigue siendo los equipos... ...más fuertes y más poderosos económicamente... ...y eso obviamente se nota, ¿no?... ...y después, bueno, está Valencia, Unicaja y, y Vascoña... ...que son los equipos más o menos... ...que les pueden hacer frente a, a estos dos equipos... ...y bueno... Después lo demás, sí, es verdad que se ha emparejado mucho, se ha igualado mucho el nivel y no no, no tiene el poderío que tenía anteriores años, pero igualmente sigue siendo, la para mí y en mi opinión, la liga más fuerte de Europa, ¿no? Sí, después la de la nevera, la más fuerte del que... mundo. Exactamente, después está la Euroliga, que obviamente eh, es un torneo mucho más fuerte y más potente, pero obviamente es toda Europa ¿no? Pero estos cimbronazos que vos que comentás Chapu desde el punto de vista económico eh, jugando Euroliga y viendo partidos de Euroliga ¿notás que tal vez el gran poderío que tenía la Liga ve se empezó a dispersar tal vez en otros clubes de Europa? Y se empezó, se empezó a, a ir mucho a, a los países del Este ¿no? Se fue mucho a lo que es Rusia eh, esos son equipos que, que bueno han, han armado tres tres, cuatro equipos que, que están cada vez más fuertes, ¿no? Y, y bueno, y alguno más que pueda aparecer en Italia y, y se ha emparejado un poquito más lo que es la Euroliga, ¿no? Eso sí puede ser verdad. Es un torneo realmente que también te, te movilizó pasar al Real Madrid para poder jugarlo con una cierta posibilidad de pelear los primeros puestos y de poder ganarlo, ¿no? Sí, sí, fue una de las motivaciones, obviamente, que que siempre me gustó ser ambicioso y y tratar de apuntar lo más alto posible y bueno, obviamente que tener la oportunidad de jugarlo con un equipo tan poderoso como el Real Madrid eh, me pareció un lindo desafío, ¿no? ¿Cómo ves al resto de los argentinos? Que no son muchos, pero que, que están jugando en este caso, bueno, tu compañero también Facundo y el resto de los muchachos en la Liga CB. Bueno, el nivel... Argentino. Los jugadores que hay, que, que obviamente han quedado poco, eh, son de buen nivel y de buena calidad y cada uno con su protagonismo en, en su equipo, ¿no? Eh, yo puedo hablar más personalmente sobre Facundo, porque bueno, estoy jugando con él y, y realmente Facundo está ganando minutos, se ha ganado el respeto de todos los jugadores y se ha ganado el respeto del entrenador al 100% una cosa es que lo utilicen en la cantidad de minutos que obviamente a él le gustaría jugar o, o que todos quisiéramos que él juegue ¿no? pero bueno, obviamente que él tiene dos jugadores como Sergi Jull y Sergio Rodríguez que son dos de los mejores bases de Euroliga eh, uno es considerado el número uno y el otro entre los diez mejores así que es muy difícil que él pueda jugar en eh, muchísimos minutos, pero igualmente está jugando muy bien y está dándole minutos de descanso de calidad y el entrenador sinceramente lo lo aprecia mucho por su manera combativa y, y de pelear como como siempre se lo se lo consideró no y por estos lares hoy el clásico de Mar del Plata chapo vos fuiste parte de un Peñarol campeón sí sí yo tuve la oportunidad de darme el gusto de salir campeón en Argentina así que, que bueno era una de las cositas que me podría llegar a faltar y, y obviamente Eh, ganar la nba no pero bueno me di el gusto en ser campeón en Argentina así que que sí tuve la participación con él y realmente eh, nos llevamos muy bien y, y tengo mucha eh, confianza en lo que pueda hacer faco chapo no sé te queda alguna más, alguna preguntita más, no, eh, pen, más pen, te... pensaba ponerle pensabas que... en el no, olímpico no no me quedé pensando en algo de la y, sí. y pensaba también en en eh, Un hipotético caso que el Real Madrid gane la EuroLiga sí, y que claro. Peñarol gane la Liga de las Américas, sí. habrá partido de intercontinental Noción y Gutiérrez. Oh. Mira, <risa> bueno, el objetivo sería, de Peñarol sería y no con... <risa> ¿Cómo, sería, cómo? Eh, sería un, serían dos jugadores castigando de la línea de tres. Bastante no, pero a ver, Chapo, ahí me imagino que que se acaban los días de pesca, el Amigo, el Piquito, para Figuera. y ahí se acaba todo, ¿viste? Ahí, como decimos, a cara de perro, así que... Hay que, que entrar bueno, con no, el hacha. Obviamente, pero, no, estaría bueno, la verdad que sería una, una ilusión, pero para eso tenemos que ganar los dos, así que, que bueno, esperemos que, que ganemos y que los dos tengamos la mayor de la suerte en cada competición. Bueno, y, y, y unos cuantos años más jugando al básquet, ¿no, Chapu? Si Dios quiere. Bueno, no no sé, voy año a año. La verdad que estoy pensándolo año a año. Veremos qué es lo que pasa en este año e iremos, eh, más que nada, viendo cómo es la circunstancia y cómo es el camino, ¿no? A veces eh, ya a esta edad, a ser largos plazos, eh, más que nada eso lo puede hacer en la vida, pero no... No en el deporte, que por ahí eh, ya obviamente tenemos una edad en que hay que ir pensando paso a paso. ¿Te ves como entrenador, como dirigente, como manager fuera del básquet? ¿Qué sé yo? La verdad que <risa> qué preguntita me hace. ¿Verdad ¿Eh? que termine de al básquet? Te digo. tiene razón, no razón, tenés todavía razón. Todavía no me retire, pero no, me veo obviamente enganchado al básquet. No creo que de entrenador. Eh, pero sí de alguna manera creo Acá tenés sí, un no, lugar siempre, yo... ¿eh? en la mesa de trabajo siempre. <ríe> Bueno, no creo que sirva para eso Pero bueno, puedo servir para eh, Aportar a los jóvenes Obviamente muchísima experiencia Y creo que nosotros tenemos que ser eh, Personas que, que enseñemos A los chicos eh, Lo que pasó en estos últimos 10 años y, y tratar de ayudarlos A que ellos también puedan crear Su generación dorada ¿no? Y obviamente que Si nosotros nos vamos a nuestras ciudades y nos olvidamos del básquet, obviamente que se muere algo que, que es muy difícil de aprender, ¿no? Es, es algo que ya llevamos en nuestro gen y obviamente estaría bueno tratar de enseñárselo a los chicos, ¿no? Chapu, como siempre, el cariño de siempre, desde muy, desde muy pequeño, te agradezco siempre mucho todo el, el cariño que, que has tenido para con nosotros y la, Predisposición para cada una de las notas que que hacemos. Así que un saludo enorme para vos, para esa hermosa familia que tenés y a seguir bueno. disfrutando de este presente que este que que es muy bueno para vos en el Real Madrid en un lugar tan lindo como como España. ¿eh? Bueno, muchas gracias. Saludo grande a todos y obviamente que es un placer hablar con ustedes y ya lo saben El Chapu, Noceoni, pasaba por los micrófonos de AM 570 Radio Argentina. Un gustazo que nos dimos como siempre.